vimos acá este, en esto en este un día tan político no <ríe> eh, estamos en elecciones pero Perdón, vamos... pero un día siempre fue político sí sí sí sí Tan de elecciones más que político va. vamos a pero vamos a ir a nuestra columna Bien. ¿sí? a nuestra columna de Economía y feminismo de este de Paula Ascurra, ¿no? sí. Que súper nos deja pensando en algo. Se escucha de fondo la música ahí y que están haciendo Ah, ¿no? ya, la previa de lo están que viene, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí, vamos, sí. Vamos. Hola, mi nombre es Paula Ascurra de profesión contadora, coach y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Yo nunca elegí caminos porque no me fijo metas. Siempre que crea que avanzo, calzo lo me interesa. Allí... Buenas noches. Mañana es 25 de mayo. Y en Argentina se conmemora el primer gobierno patrio Hace 213 años Un grupo de mujeres y hombres Sí, aunque los libros de historia no lo digan O no mucho, había mujeres Repito Hace 213 años Un grupo de mujeres y hombres Decidieron, entre otras cosas Que querían comerciar libremente Con cualquier país del mundo la verdad, me resulta muy poco romántico pensar que el primer gobierno patrio fue un intento de ser independientes económicamente, pero así es. Y pensando en ello, es que me acuerdo de una de las frases célebres que nos decía mi padre a mí y a mis hermanas. La única independencia que existe es la independencia económica. A mi hermano, varón, Por supuesto que no le decía nada de ello. A nadie se le ocurrió pensar que quizás no fuera hacerlo Eso en una familia machista como en la que me crié era una declaración por lo menos contradictoria, como tantas otras contradicciones que vivíamos en lo cotidiano. Pero esta particularmente me marcó a mí y a mis hermanas, a tal punto que hoy somos cuatro mujeres económicamente independientes. La pregunta que me habita hoy es, ¿qué es ser independiente económicamente? En pleno siglo 21 ¿somos las mujeres verdaderamente libres en todos los ámbitos? En las familias, ¿podemos elegir realizar o no las tareas de cuidado? Si quieres, nos vemos por Instagram paula currra contadora y si no nos oímos la semana próxima Oh, oh. Acá al piso en un día Programa ideológico Terminamos la entrevista con Manzanelli Claudio Manzanelli Y ahora estamos con Juan Zamora ¿Cómo te va Juan? Hola, oh, ¿vale? ¿cómo estás? Yo, ¿cómo está? yo te, te tengo que ser sincero No te conocía No te conocía, entonces Que hace alguien que está en la radio Recurre a alguien que sí te conoce Y le pregunto a Cintia, a Cintia del Río, digo, Cintia, contame, ¿quién es Juan? Como para saber, para presentarlo, o sea, esto, esto no debería serlo, te intimidad La cantidad de elogios que me tiró Cintia de vos, pero, pero bueno, me dijo, mira Juan viene de familia de músicos y te definió como un emprendedor de la música, como siempre está... Como con hormigas en el culo, diría yo, así Totalmente. vulgarmente. Siempre haciendo algo. Así que bueno. Así bueno, hermoso. <risa> esta intimidad hermosa de, de una gran colega, una hermosa persona que, que tenemos el gusto de tener en nuestro valle, porque ha venido de afuera, y traer su, su hermosa persona, su ser, y, y traernos todo su, su música también, sus vivencias a través del arte. Eh, así que creo también soy un agradecido de tener esos, esos, esos colegas acá dando vueltas ¿no? porque sí. vos sos acá, vos sos nacido y criado no, yo ¿No? soy nacido en Córdoba capital ajá y resido aquí desde el año 2004 ajá. Eh, en realidad fines del 2003, principios de 2004 nos vinimos con mi familia para acá con mis padres eh, y desde ahí estoy acá estuve 5 años de nuevo en Córdoba cuando me volví a estudiar y de nuevamente formé fami mi familia acá y me volví de nuevo Bueno, el bass se tira Si, sí, totalmente, <risa> sí, se eligió totalmente aquí ¿Y la música desde cuándo? Bueno y ahí como adelantó un poquito Ari, eh, somos de, soy de familia de músicos eh, mi papá es, es, es guitarrista de chico también, ha tenido sus formaciones, sus grupos musicales de, de allá, de, de la época de, de los fronterizos y demás de los chalchas, toda esa época adorada de nuestro folclore Eh, y bueno, nos crecimos crecimos en ese en ese ámbito en familia. Eh, mi mamá eh, también siempre prendía la música, bailado en academia, a través de la danza, entonces también. Y bueno, con el paso del tiempo fuimos eh, tomando la, el desafío esto de involucrarnos ya un poco más activamente en la música. Y así fue como en primer baile no, yo con seis años se tocaba en el icoli con mi papá y después el tiempo eh, nos largamos ya como algo más profesional, con mi hermana, cuando se largó como, como solista ella, que Victoria Alfonsina, eh, con ella empezamos, era músico yo y mi hermano más chico que era el baterista, así que ahí empezamos a recorrer muchos lugares, muchos escenarios, viajes, siempre en familia, que, que eso es, uno va conociendo muchas cosas en el, en el ámbito de en girar, no y creo que el, el, el equipo más lindo cuando te toca armarlo, ¿no? eh, arrancó desde ahí. Eh, y bueno, y así fuimos. Después mi hermana se, se toma el... Se va a vivir, a, vivir a Buenos Aires. Eh, y bueno, y ahí, como adelantaba, y ya empezó las hormigas eh, propias. Ya desde entonces, ya siendo músico, era bastante como cansador. <risa> y, y bueno, un día, en, en un ensayo, en realidad con otro chico que tocaba, le digo, mi hermano, no puede ser. Digo, que no, no estemos haciendo nada nosotros. Eh, entonces, bueno, de ahí me puse con la iniciativa de crear lo mío, de empezar mi proyecto. Y fue de ahí, hace ya 8 para 9 años, que arranqué con lo, con lo mío. con Primero como Nuevos Caminos, fue subiendo Metamorfosis. Ajá. Eh, nuevos Caminos, después por una cuestión de, de, de nombre, de registro de nombre, fue Nuevos Caminos Folk. Y bueno, y hace ya un tiempo que venía con esta cuestión de que quién era Juan Samuel y quién era Nuevos Caminos Folk. Parecían claro. hasta dos cosas como distintas, claro. ¿no? Es más, muchas veces me empezó a pasar Che, yo asociaba prácticamente el Nuevo Camino, Nuevo Camino Folk, como que ibas con todo el grupo y el Juan Zamora como que podía tocar solo. Entonces me empezó a pasar eso, che, ¿como quién te va a presentar? Bueno, entonces fue como... y tampoco, eh, no es fácil cuando uno de alguna forma instala un nombre en algún... en, en, en todo el, en nuestro valle, en el lugar donde uno ya va andando, eh, cambia rotundamente, entonces bueno, ha sido toda una metáfora fósil, y hoy está como Juan Zamora, Nuevo Camino Folk. Bien. Ah, bien, sí, sí. Claro, porque me acabo de enterar que Juan Zamora en Nuevos Caminos Falc, claro. <risa> claro. por ejemplo, de... claro, eras vos Solo. y eras los... <risa> claro, así. Eh, así que bueno, así un poco la, la música siempre ha estado en nosotros, está, y, y soy muy agradecido que así lo sea, y trato de hacerlo con, con mis hijos también, que, que siempre sea parte del de arte en general de la vida, de la vida. Uh -huh. de la vida. ¿Y vos por qué lado va? vos sos compositor? ¿Escribís tus letras todo tengo mis letras eh, no es fácil también siempre lo abierto no es que fluye eh, he tenido sí la posibilidad de, de dos temas míos grabarlos uno eh, lo hemos tomado para que forme parte del repertorio cuando nos presentamos en vivo eh, que justamente se llama nuestra historia eh, y bueno normalmente tratamos siempre de, de incentivar a totalidad del grupo, que seamos también partícipes antiguos en esto, desde ¿no? de crear nuestras canciones, eh, y que a su vez también vamos hallando un poco el, el programa general con un poco de todo así con lo desconocido con lo por ahí o lo conocido, tratamos de que no sea lo conocido o hiper pisado roto entero ya, todo, todo por las generaciones y generaciones, y lo nuevo que creo trata de proponer a, a, al, al cancionero popular que nada, nada Bien, y hay, hay un hecho particular digamos que, que, que te traigo acá, digamos nos comunicamos en la semana y mencionaste un hecho particular, vas a presentar un, un video, ¿puede ser? Una canción con un video. Exactamente, eh, bueno eso, ¿no? mm. esa, yo siempre digo, la, la, el arte y la, la música para mí tiene esa magia increíble, yo llevo a Ariel por otra cuestión, nada que ver con la radio mm. porque no sabía que estaba aquí en, en Radio Tingu y justamente eh, hace un tiempo habíamos grabado una canción amor ausente que lo grabamos aquí en un estudio de mariano florio eh, y una canción que, que bueno esas cosas que siempre estuvo ahí como no, no trabada pero como tuvo su, su también su metamorfosis no se la voz era voz completa en cuanto a lo musical en cuanto a la voz y cada vez que íbamos a ver algo le teníamos que retocar igual bueno, y así fue pasando un tiempo y, y en realidad nos sirvió a nosotros para investigar también de dónde venía esa canción sus autores son de acá, de Cerquita Nuestro, de eh, de Dan Funes, ¿sí? Eh, entonces, Claudio Pacheco con Hernán Bechara ponen esta canción que en realidad cuando yo la quiero grabar eh, fue una, un momento de mi vida que que entendí que la canción me llevaba a eso, a un amor ausente de, de pareja, un amor ausente de persona, ¿sí? Cuando nos pusimos a investigar un poco de la canción, entendimos que sus autores y compositores fue pensada para ese amor ausente ya hablando un poco más universalmente Ajá. y que tenía que ver con parte de nuestro de nuestra historia argentina y tenía que ver gran parte con nuestra historia durante el proceso militar entonces como que ahí nos dio un gran giro en la cabeza y dijimos no podemos cerrarla y, y hacerla únicamente como a esto nomás, ¿no? claro. eh, entonces dijimos bueno a la hora de pensar teníamos muchas opciones para hacer un videoclip y dijimos no vamos a tomar esta pero la vamos a hacer y trasladarle a ese enfoque eh, y bueno llegamos a un ausente a filmarse incluso eh, por eso digo, estas cosas mágicas que tiene la música hace mucho tiempo, muchos años yo tenía la, la, la, la locura por ahí de filmar algo porque me pareció un lugar totalmente histórico eh, el neuro abandonado en Santa María punilla sí la imagen fuerte muy fuerte ¿no? que del desconocimiento también para mí era muy impactante la locación en sí, ah. sin entrar mucho más en detalle. era la locación. Cuando me pongo a buscar locaciones, nos ponemos buscar en el equipo con locaciones para grabar este tema, bueno, investigando un poquito más el lugar, claro, nos damos con que en realidad el hospital El Neuro fue creado para la gente que tenía tuberculosis en su momento, después fue justamente readaptado para el, como Neuro, pero después fue centro clandestino durante la dictadura entonces dijimos bueno listo todo, todo tenía que ver con todo sí, ahí. era era increíble porque dijimos no es impresionante automáticamente nos fuimos a conocer al lugar en persona y ahí dimos con, con un hombre que de hecho en realidad está como cuidador del lugar Raúl se llama él tiene 10 hijos y hoy por hoy vive en la, de la parte abandonada al frente en lo que era la lavandería en su momento del lugar Raúl es un hombre nacido ahí que incluso nos ha mostrado hasta el estampito cuando lo bautizaron en la iglesia Que funcionaba cuando era en euro todavía Y entonces ha sido un poco Más de todo lo que información que fuimos buscando Del lugar nosotros Ha sido quien nos ha empapado en, en primer persona Todas las cuestiones Y toda la historia que ha transitado por el lugar Incluso cuando uno va al lugar Encuentra historias clínicas Encuentra un montón de cuestiones en el lugar Que te llevan pero Muy locamente a, a retrotraerte A los distintos aspectos momento histórico que ha sido claro. el lugar no un lugar que hoy actualmente tiene una parte en funcionamiento pero bueno, nosotros nos, nos situamos directamente el lugar abandonado claro. que, el, eh, que es para aquel que ha pasado por la por la ruta que va para justamente Santa María de es el lugar gigante que se ve, que parece como si fuera un hotel sí. bueno, es eso justamente entonces bueno, fue, son esas cosas que te cierran por todos lados claro. y, y bueno, fuimos, decimos obviamente grabarlo ahí, y fuimos y lo grabamos Eh, entonces bueno, ya tenemos como bastante condimento para, para hablar de esto y grabarlo, pero yo como así un poco me descrito Cintia, soy un poco bastante eh colperro la palabra, pero cool e inquieto y siempre me encanta tratar de como me siento parte de nuestro valle, tratar de impulsar siempre y mostrar nuestras cosas y, y tratar de impulsar y compartir con colegas porque bueno, uno entiende el potencial que muchas cosas que tenemos aquí. Y me pasó, me parece también una algo hermoso también para hacer, para mostrar también una realidad que por ahí uno piensa, y sobre todo si uno habla de gente lugareña de acá nacida y criada, uno piensa que únicamente pasó y pasa en las capitales. Y hay situaciones que hoy por hoy vivimos aquí y que me pareció un pretexto, ¿sí? Para hacerlo mucho más visible. Entonces de esta forma, bueno, yo he participado, tengo contacto con mucha gente, eh que está en el tema, entre ellos a Gladys, mamá de Leo y Udicelo. Eh, Marina ha sido mi compañera y cada vez que hemos podido participar acompañando en la placita la música, haciendo eh, un, un, canciones para Leo, esperando a leer más hemos participado. Fue con la primera persona que me empecé a contactar en conjunto con Patricia Parada, que ya había utilizado un poco esto para, para visualizar algún show de ella y fue otra vuelta más encontrarnos con una realidad gigantesca que uno ignora totalmente y que la tenemos acá. Entonces así empezamos a ver un listado interminable de desaparecidos en dictadura en Villa Dolores, eh, un listado gigante acá en nuestro de, de, para este lado también, San Javier, eh, Nono, Vivina Clavero, Villa Puro Brochero. Entonces, bueno, quisimos mostrar como las dos caras también porque uno piensa que son, bolas son cosas que pasan en las grandes urbes y cosas que pasan en la historia y que ya no pasan más y todavía no tenemos ese padecer y creo que es buenísimo cada vez que podamos hacerlo visible para que no quede como que es la lucha de una porción cortita de, de personas que le tocó la desgracia sí. de vivirla ah. eh, entonces así de esa manera fui contactándome con distintas personas eh, por eso cuando llegué ahí muy fuerte le iba a entrar acá al estudio y ver Eh, los carteles de Marisol y Luz Morena y, y tanta gente que he tenido y bueno, fue así que nos empezamos a contactar con, con las familias y me pareció súper importante tener, ser muy cuidadoso en, en, en esto ¿no? en la información, en, en, la, en mostrar imágenes porque creo que es algo muy muy sensible y así nos contactamos con, con Gladys, con la mamá de, perdón, con familiares de, de Luz Morena y Marisol con Silvia Eh, con la mamá de Santiago, bueno gente que en primera instancia se puso... Lo primero que hizo que fue agradecernos, y que lejos eso, nos lo agradecimos a nosotros. Eh, y siempre atento a esto, ¿no? Y con algunos pude conversar un poquito más. Entonces, bueno, hacer este video, Amor Ausente en realidad, más allá de ser una cuestión netamente musical, donde uno apuesta obviamente al proyecto, a mostrar un video, eh, ha tenido una carga emotiva muy grande que claro. viene teniendo una carga gigantesca y, y voy, a, voy a decir esto porque es impresionante y todavía no se ha publicado. Claro. Y cuando ya lo filmamos, no sé yo, cuando nos juntamos con el equipo, porque formó parte de, de la grabación, no solamente obviamente yo, sino uno de los músicos, llevamos una, una de las chicas que es nuestra bailarina también, cuando ya lo preparamos, yo en el, en el armado, en el ir comunicándome con la familia, yo por ahí me tomaba el tiempo porque, bueno, en muchos momentos me, me he quebrado. Y le decía, a ver gente, más allá de tomar esto como una afirmación, lo tomemos con el grado de responsabilidad que merece Dios, porque con esto vamos a tocar mucho, mucha gente, muchísima, le digo, no va a terminar acá, porque hemos puesto ejemplos puntuales de nuestro valle, pero así es análogo a todo. Y va a aparecer aquel que lo escuche la canción y le va a tocar, como en el primer momento me tocó a mí la canción, ¿sí? ¿Sí? Y va a haber un montón de gente que seguramente le lleve a familiares que padecieron la dictadura, a gente que todavía esperan, a gente que apareció y, y, y tuvo que padecer toda ese, esa historia, ¿no? Y a gente que la actualidad lo sigue viviendo. Entonces me pareció súper importante. Eh, y bueno, como digo, no me viene sorprendiendo un montón, eh, emocionalmente hablando, justamente por esto, porque nos falta todavía... Eh, ya hemos puesto fecha porque lo vamos a estrenar. Eh, y eso fue otra respuesta también que le dimos dar un toque de un característico que se merecía. Eh, cualquier videoclip, normalmente hoy por hoy tenemos las plataformas digitales para sí. lanzarlo y punto. Pero nos pareció que no podía terminar en la simpleza de algo más. Entonces decidimos hacerlo una presentación presencialmente, invitando más allá a toda la sociedad en sí, a los medios de prensa y demás, a las familias. Y que sea también un momento más para que pues ellos puedan expresarse y aquel que también necesite expresarse con, con respecto al tema que se está tratando, también sea el momento oportuno claro. para que la gente que se dé cita, para los medios que pueden retransmitir esto, tenga el espacio. Eh, entonces pusimos bueno un lugar que, que si no, no, no nos dio la oportunidad de, de utilizar, que es el Centro Cultural de Mina Clavero, eh, y que va a ser el próximo sábado 3 de junio, sí eh, donde va a ser esto, ¿no? una invitación totalmente extensible a todo aquel que quiera llegarse a compartir esto. Eh, una presentación de un videoclip pero que va, va a quedar como casi en segundo plano porque creo que lo importante va a ser claro. el, el mensaje ¿no? sí, sí, sí, de claro. hecho. pero me ha fascinado como Juan ha contado todo el proceso de una canción no este, estoy como fascinada con eso porque uno mucha gente todavía tiene esa idea romántica que los artistas se sienten fluye todo eso, sí, sí, se sí, escribe sí, sí. y después ahí grabamos claro. y hay todo un trabajo un trabajo eh, de, aparte de mucha responsabilidad que, que te has tomado para eh, llegar a esto, ¿no? Entonces eh, me ha fascinado toda esta eh, transición tuya para este para esto, ¿no? Eh, me, me imagino que debe ser también un, un, una instancia de crecimiento, de descubrir un montón de cosas, ¿no? Creo que, a ver, hoy, hoy por hoy tenemos de todo. Soy muy respetuoso de los distintos géneros musicales. Y en esto creo que tiene que ver también el compromiso que uno también toma con el arte. Eh, podemos sumarnos a hacer un montón de cuestiones netamente comerciales, y que también están muy bien, digo siempre, es más, en el armado un repertorio normalmente uno tiene que empaparlo de todo, porque en un público vos encontrás de todo. Pero yo, sé si, hablo yo en primera persona, pero en realidad el equipo nuestro en general es como mantenemos un mismo alineamiento de pensamiento, ¿no? que no termine solamente ahí que uno se pueda ir siempre ¿sí? en un espectáculo nuestro ya sea en un festival en un teatro en una radio con algún mensaje más allá de haber escuchado una linda canción ¿si? ¿sí? Eh, entonces por eso también nos parece re importante tocar ciertos temas que por ahí eh, uno también sabe dónde se mete claro. también sabe dónde se mete eh, una de la, la mamá de Santiago me decía Juan yo te voy, una, te voy a contar una cosa me dice en esto de tratar de que nuestro pedido de justicia por santiago por ejemplo eh, llegue a que no se corte que no quede como que está en la justicia y queda ahí perdido y se entre un montón de otras cuestiones que recurrimos fue también a la parte artística y muchas veces nos pasó de artistas que no querían sumarse porque se involucraban y porque quedaban comprometidos entonces yo bueno yo decía, le decía yo binario yo no voy a criticar eso porque cada uno es totalmente libre ahora si en algo soy muy tranquilo le digo que nosotros somos alguien totalmente independiente y yo soy con la tranquilidad y cuando yo me siento eh, que vale la pena sumarse a algo para mí ya está con eso no necesito ni brindarle la explicación a, a nadie porque eso te da la posibilidad también de ser independiente ¿no? Eh, de, de poder autobastecerse uno mismo de crearse uno mismo eh, te da la posibilidad esto de emprenderse a lo que uno sienta también y se sienta también participativo ¿no? como puedo decir, Entonces eh eh es eso muy lindo también para nosotros el claro. armado. Y esto es un acto político. Sí, sin ninguna también. Bueno, yo ahí recién escuché, creo que decía, "Alervo por no, no o sea, de la, vos, eh, que decía, "Así es política todos los días". Sí. Sin necesidad de tener un partido y decirte voy a hacer tal cosa. Política se hace todos los días. Sí, sí. Sí. Eh, Como dice Rally, que... política somos todos a andar. <ríe> Acá están pidiendo canciones. O sea, sí, ya queremos obligate. escuchar, sí, sí. Sí, sí. sí ve acá dar como para escena si no, como es, de poquito, con una bonita samba. Cuando hacía el Centro Cultural de Mina Clavero, estás hablando el Come Chingones. Exactamente, en el Come Chingones fue una cuestión también de buscar un lugar que nos permitiera eh, algunas cuestiones técnicas, Claro. porque vamos vamos a mostrar por primera vez en público el video ahí y al mismo tiempo secuencialmente va a estar saliendo por todas las plataformas digitales. En YouTube, Instagram, Facebook, Spotify al mismo tiempo pero queríamos darle como esa claro. cuestión linda. Sí, sí, el, sí, no hay como presencial. el contacto físico, sí, sí, ¿no? Bueno, yo algo que destaco, que si algo me la pandemia, y en algún momento los artistas, bueno, en todo, cualquier que hace arte, ¿no? Eh, ha, ha valorado el público físico del otro lado, bueno, lo terminamos de comprender en pandemia, ¿no? Claro, claro. claro. Si sí, sí, sí, sí. sí. nos faltaba algo, pero de comprenderlo. Claro. Bueno. Eh, voy a cantar una de No te vayas de mi lado, Tengo el corazón mojado de tanto pensarte, dulce amor Se desprenden de mis ojos unas lágrimas de amor Y al abismo siempre grito que te quiero yo La tarde sobre el cielo enciende su color Ya tengo anaranjado el corazón a veces la ternura, de a ratos la locura, pero siempre yo pensando en vos. Viene el ángel de tu sombra y una bella inspiración, me sorprende a cada instante que me muero yo. No, no vuelvas a cruzarte, no entienden mi dolor, alumbrame aunque sea una ilusión. Sabes que te quiero mi dulce canción Te juro que a veces muero por tu amor Pregunto yo a los astros dónde fue el ayer Y en el aire tu perfume juega con mi piel Pedacito de luna, Parquito de papel Te quiero como nunca imaginé Enciendes el delirio como el corazón de un niño Cuando el arco iris llega al sol Si pudiera alguna noche entregarte mi canción En el suave relicario de tu corazón Estabas tan bonita cuando te dije adiós Y el alma mía se me fue con vos Creí que moriría, pensé que te quería Quise amarte hasta llegar al sol Te miré sin darme cuenta que un destello de mi voz Pudo acariciarme el alma y no estabas vos La tarde sobre el cielo tenida de color Dejaba anaranjado el corazón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 Te presentaba, digamos, me dijo entre todas las cosas, me dijo, es un tipazo pero en un momento me dijo, canta bien <risa> Cintia, si estás escuchando canta bien aparte ¿Qué <risa> sí, a, yo iba a decir, aprovechemos a saludar a Cintia sí. este, compañera de la radio ah. mañana tiene programa ella con el compañero de Cristian ahí en Planeta Cero y de paso aprovecho a saludar también a Mariano Fortuna sí. este a Lauti Este, y hay un montón de gente que no está escuchando decime que cantaste mucho tiempo cuando estuviste en el neuro abandonado para que ese lugar vaya cambiando su energía que tiene vos sabés que es una locura ¿no? eh, no, nosotros lo, lo grabamos en un día todo el día de grabación fue hasta que se nos cortó la, la luz sí, natural. Y el natural exactamente eh, y te puedo asegurar que cuando volvimos y el otro día, no te puedo imaginar el cansancio físico, emocional, es gigante, gigante, eh, el, el, la energía que tiene el lugar, claro. es, es, es, realmente hay que estar ahí para comprender y entender estas cuestiones ¿no? de, de la energía que puede tener un lugar, sí, sí, eh, sí. realmente hay que estar ahí para realmente, porque uno por ahí dice, no, la energía, no, no, de verdad, y, y bueno, no, son la primera vez que fuimos, eh, recorrimos como muy estrecho así lugares puntuales sobre todo el lugar tiene eh, dos pisos y un altillo y tiene un sótano recorrimos como así como el lugar más porque aparte da eso da eh, más te digo más nos pasó en, la, en, en las dos oportunidades de escuchar eh, voces de escuchar cuestiones que, que tienen que ver con el lugar y que si uno entra en cualquier en eh, lo busca en internet, bueno, gente del exterior viene a filmar videos justamente por todas las cuestiones eh, que, que suceden ahí adentro, eh, eh, eh, así, eh, y de esta última vez que fuimos, bueno, como ya había que filmar, recorrimos el lugar en completo, completamente, y había lugares, sobre todo, el altillo, y sobre todo, el sótano, realmente, realmente, era decir, no, no, esto es una bola gigante de opresión atrás, sí. enorme, Enorme, enorme, enorme, y para colmo, bueno, formaba parte del video esto, ¿no? Y bueno, sabíamos también, obviamente, eh, que eran filmados descalzo y más bueno, entonces, fue una cuestión de chupar un montón de, de esa no. energía, eh, y que, bueno, obviamente esto, cuando llegamos, tanto la primera vez como la última, las primeras nos terminamos yendo, obviamente porque hace bajar el centro pero nos pasó esto, de escuchar un, un ruido muy fuerte al segundo piso cuando estábamos subiendo, dijimos, bueno, listo. Hasta que llegamos nos vamos agradecimos la posibilidad de llegar ahí al universo a quienes estoy ahí y contarle esto que vamos simplemente a simplemente llevar cosas lindas y cuando volvimos nos pasó un poco lo mismo si ¿sí? fue volver con esa energía fu fuimos más gente eh, y, y lo mismo ¿no? e incluso con raúl les llevamos cosas le llamamos bolsones de ropa le llevamos cosas para, para allá, sí, sí. Eh, ya habiéndolo conocido no y eh, pero si sí, es gigante pero muy impresionante la, la, la energía no es que para quien eh, han, las fotos que han circulado por ahí como está porque vos decís la parte abandonada pero no es que ha hecho mucha diferencia con la parte que está operativa eh, operativa, ver, ¿no? claro eh, no es tanta la diferencia y en alguna vez alguna ha salido en algún diario eh, este, el estado de abandono que tenían a la gente y ya no estamos hablando de la dictadura y ya no estamos hablando entonces eran muy terribles y yo cuando hablaste de eso se me veían todas esas imágenes tan fuertes de ese lugar y ahora escucharte cantar acá invadiendo el estudio con esa sí, sí, voz sí. yo decía que, eh, esa, claro, claro. que que un poquito de esa energía en sí, ese lugar sí. que me e incluso eh, eh, a ver el lugar es muy impactante y hasta uno vuelve bueno, decir, tuvimos la, la, la gran dicha nosotros de que escuchemos en primera persona parte de la historia no es cierto a través de esta persona que de ahí pero a ver hay lugares en país es cierto sin lugares en el edificio por ejemplo en eh, Por lo tanto, en la, la, la parte de abajo, uno si se imagina eso en funcionamiento vendría a ser como la parte donde existían los consultorios, donde estaba, entiendo yo, el comedor, eh, cuestiones así ¿no? El segundo piso es toda la cuestión de habitaciones y el altillo, yo entiendo que hay más habitaciones porque uno va caminando a lo largo de todo el todo el largo del edificio o el ancho y si sí, van entrando habitaciones de los dos lados. y Tanto en el primer piso como en el segundo, hay lugares a lo largo de, la, de las galerías grandes, muy antiguas, ¿no?, eh, que tienen triángulos de uno por uno con puerta ciegos. Y ahí Raúl nos contaba que, bueno, fue en los distintos usos que fue utilizándose el edificio, ¿no?, bueno, gente puntualmente entre para eh, la parte de como dictadura, entre pero que eran castigos y demás. Y la parte del negro, bueno ahí también los te, los, los metían a la, la gente ¿no es cierto con, con sus chalecos de fuerza, con lo que suena ¿no? Sí, lo que la, la jerga llaman cucha digamos. Claro, exactamente, entra una persona, te juro que es uno por uno con puerta punto, con altura de 4 metros, Uf, ciego, no tiene ventana y tienen como las habitaciones, tienen cuadraditos que yo entiendo era para meter, calculo eso, la comida y, y punto ¿no? Eh, Sí, muy loco, muy, muy loco, incluso en el, en el, en el sótano hay ganchos colgados. Eh, bueno, yo esto, esto, obviamente no hemos subido casi nada, no, no hemos subido nada, perdón, no hemos subido nada todavía en las redes, porque queríamos justamente primero mostrar, pero en parte el video, ¿sí? Uno obviamente, bueno, nada, va a poder ver ciertas partes del lugar porque obviamente es un videoclip, pero después vamos a estar subiendo sin duda lo que fue el, esto de la filmación, el proceso y más Claro. Claro. Y va a poder uno captar no es cierto estos lugares que realmente son impresionantes e impresionables claro. porque uno entiende también o se magnifica el uso que han sido no es cierto como claro, o sea uno tiene todo ¿no es cierto relación como no va a tener la energía que tiene el lugar claro. sí, sí. bueno ha sido el principal lugar donde pasó todas estas cuestiones ¿no? y juan para vos llegar a, a través de amor ausante a toda esta este mundo mundo fuera eh, ¿vos lo descubriste a través de esto? ¿o ya venía un interés tuyo a través de la música por estos temas como las desapariciones ya o sea a nivel nacional Mira, o acá? Eh, yo tengo bueno, esa cuestión que la vida por ahí no te da el tiempo que uno necesita eh, mi abuelo mi abuelo fue, parte, fue, fue preso político uh -huh. eh, y fue un tema siempre tabú siempre, nunca pudo y esto mucho lo sé por mi mamá Imagínate que mi abuelo falleció cuando yo tenía 17 años, y la parte donde lo, y él ya tenía el Alzheimer, entonces no, no estaba en su mejor condición de salud, por lo tanto muchos años para atrás podría hacer una charla en la cual uno podría ver ese empapado de una realidad de él, ¿no? y bueno nunca lo puede tener porque yo era chico, pero conversando un poco con mi mamá, eh, ha sido esto ¿no? Eh, un tema que nunca más se tocó que nunca más se habló eh, ni con su hija, que ya era grande, ni con mi abuela en su momento, fue preso y nunca más se habló de ni lo que vivió ahí adentro, ni nada. No obstante, eh, siempre me, me, me, me dio esa, esa curiosidad de saber, porque creo que es un, una obligación que tenemos saber, uh -huh. más que de que es un derecho, no pero es una obligación como como personas que vivimos en nuestro país, saber por todo lo que hemos pasado y ha pasado nuestros antecesores, ¿no? Cuando me volví yo a, a, a vivir a Córdoba, iba dos veces por semana al pasaje Santa catalina sí. por lo menos, y, y siempre muy loco porque en el recorrido no uno vivía, está guillado las paredes, me acuerdo muy patente, en, los, en dos, tres escalones hay una parte donde cuenta que ahí los, los vendaban los ojos y los, los empujaban justamente para que se chocaran con las paredes y demás, ¿no? eh, Entonces, bueno yo de ese entonces ya como que trataba de unir un montón de cosas, conversando con mi mamá, conversando con, con gente de, de esa época, eh, yo soy, bueno, me volví a estudiar a Córdoba abogacía, la Facultad, la Universidad Nacional de Córdoba, cuando ni bien volví a estudiar, eh, conversando con profes por ahí que eran de, de edad, ¿no cierto?, contaban lo que fue dar clase o ser alumno en época de proceso militar. Donde de pronto había que tirarse todo bajo el banco y quedarse quieto. Donde estaba un milico parado en la puerta de la universidad. Bueno, entonces todas esas cuestiones que uno va como recopilando. Más allá de lo que uno puede leer e investigar. Sí, pero sí, sí. Para mí no hay mejor historia que la contada por la que la han vivido. Creo sí. eh, que ¿No? Y, y bueno, fue toda una cuestión esta. Y cuando llevo esto, bueno, nada, fue como... Me sentí... eso, parte me sentí parte de seguir mostrando de seguir transitando eh, estas cuestiones que, que bueno vuelvo a decirte no pasaron allá no no no eh, pasaron pero inicial, ¿no? aparte que eso ¿no? porque esa parte que de la que no se habló está a través de la música ¿no? totalmente bueno Eh, a ver, de algún ¿entendés? lado tenía el, que salir. El primer, el primer la primera radio que, que, que voy a contar esta parte también porque no le la hemos lanzado. Anotada exclusiva, nota. Sí, sí, <ríe> porque le hemos estado haciendo en estos días pasados. Esta última temporada nosotros estuvimos haciendo temporada de Carro Paz, temporada teatral. Y este año presentamos la gira Argentinísimos, que comenzó el año pasado, fue todo el verano y la que seguimos haciendo. Argentivísimo de alguna forma mostró eh, nuestro país a través de la danza y el canto, recorriendo todas las regiones a través de estas dos formas del arte, mostrando a la gente cada región y subregión a través de, de que fueron un compilado entre lo que se iba cantando y lo que iba bailando, incluso con sus pilchas y demás. Bueno, este año, fíjate hasta dónde va llegando este, este, este, este video, esta cuestión energética, que este año Vamos a volver a hacer teatro Carlos Paz. Y argentísimos queríamos ver qué vuelta Rosca va a darle. Bueno, este año Argentinísimo va a ser Argentinísimo la Memoria. Ah, mira. Y el otro día, Armando, justamente, ya todo lo que va a ser, el, no, todavía no estamos en el guión, pero sí todo lo que va a ser un poco el hilo, el hilo conductual de lo que debe ser la, la obra, eh, nos pusimos justamente con esto, a recorrer la historia, pero contada a través de la música. Y el otro día nos, nos reíamos cuando hablábamos con esto porque decíamos eh, tendríamos que hacer una obra por lo menos de cuatro o cinco horas. Claro. Porque la riqueza musical que tuvimos en esa época incluso desde el exilio muchos de nuestros artistas sí creo que han puesto en el arte todo lo que vivíamos a nivel país, todo lo que vivía un montón de gente. no eh, Entonces, bueno, fuimos bueno, cuando teníamos como época más teníamos una, una, una línea del tiempo y hacíamos, bueno, tenemos que recorrer este espacio a través de la música bueno eh, nada, nos sobraba letra nos sobraban claro. canciones pues no era interminable eh, entonces bueno, va a ser esto ¿no? que claro, vos, eh, a través de la música recorrer esto ¿no? este, la saludamos también a Claudia Escribá ¿no? que la has no, nombrado la, que ha sido, marita, ha sido columnista de este programa gran escucha de este programa así que también le mandamos un beso enorme no, a ella Este eh, es sorri canción, canción, canción, Bueno, canción, canción? vamos a ir otra canción de ahí, tenemos no, nos quedamos sin tiempo. <risa> bien, Esta canción forma parte actual de nuestro repertorio y que en esta nos involucramos un poco con nuestras tradiciones, con nuestra con nuestros lugares. Eh, siempre contamos que uno empieza a mirar de fuera todas las cosas lindas que tenemos en otros países más, y nos olvidamos de lo nuestro. Eh, nos olvidamos de nuestro río, de nuestras cuestiones, de raíces, de nuestras tradiciones. Entonces esta canción habla un poco de eso. Y se llama Proclama. Porque soy esta parte del mundo y me asiste el derecho a soñar yo levanto este canto y me planto en el centro de la dignidad porque tengo derecho a la vida porque sé que merezco un lugar esta tierra que siempre fue mía, porque hoy me la quieren quitar Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear Por aquellos abuelos dormidos, que desde la tierra sus fuerzas me dan Porque soy esta parte del mundo que sueño un futuro, que busco un lugar Solo pido respeto a esta causa, que la balanza reparca igual. Y una pena lastime al pasar No habrá paz en aquella conciencia Del que quiera mi tierra usurpar Y podrán alambrarme los lagos Y esos montes podrán acerrar Pero al bravo de mis sueños No podrán enlazarlo jamás Soy la sangre, la raza, la historia Yo soy la memoria que sale a pelear Por aquellos abuelos dormidos en la tierra sus fuerzas me dan soy un grito que toma conciencia no busco clemencia ni pido piedad solo quiero cuidar a esta herencia que hace mi ancestro supieron legar Si ese roble le cuesta mil años a la cima del monte llegar nadie tiene derecho a tumbarlo por un simple capricho nomás si esa lluvia se parte en pedazos por quitarle a los mares la sal y ese río se vuelve agua dulce a ese río no hay que envenenar soy la sangre, la raza, la historia yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos la tierra sus fuerzas me dan Yo no quiero arengar esta herencia No busco clemencia Ni pido piedad Solo pido tomemos conciencia Cuidemos la herencia De la humanidad Espectacular Que es eso ¿Son tus letras? No, esta no, esta de... Es... Jorge Milicota, Ajá. Eh, seguramente lo van a ubicar un poco porque fue uno de los grandes autores que estuvo como, ahí como referente y de muchas canciones, de Tamara Castro, Ajá. así que día ah, ahí es. Bien, bien. ¿Y la anterior? La anterior, de eh, verdad es la autor, no la Conozco, si lo hacía en su momento, los changos, Ajá. lo compartía en el cancionero. Bien. No sé de si la, verdad, ahí me pusiste en duda. <risa> no. 2 por dos, para claro. claro. Bueno, nos tenemos que ir, gente. Sí. Nos vamos, a, nos vamos a despedir, pero vos vas a quedar eh, sí, con, sí. Un, con un temita. Sí, pues. Eh, ¿Qué, eh, ¿qué, qué se va a encontrar sí. la gente cuando vaya el 3 al Comechingones. Bueno, eso, invitarlo a todo el mundo, a la gente. El, la primer radio que venimos a hacer la invitación formal. Obvio. Así que genial, contento, de verdad, de verdad un placer, así que agradecerle, de verdad usted hermosa para mí es hermoso venir acá. Eh, sábado 3 de junio, 18.30 horas, Perfecto. en el Centro Cultural Comechingón, acá en Mina Clavero, en san Martín, eh, donde se va a encontrar, eh, obviamente, eh, estrenando el, el video, justamente, Amor Ausente, estrenando la canción, y se va a encontrar seguramente, posterior a eso, vamos a estar realmente compartiendo lo que ha sido... Eh, esto de, de, de la producción y más y posterior al video va a estar en con esto, ¿no? Te compartí con gente con gente relacionada en esto donde muchos van a tener la opción de poder expresarse libremente, donde poder contarnos vivencias, donde puedes contarnos cuestiones puntuales que necesiten a lo mejor compartir y va a estar recontra abierto a eso. Así que invitar a, a toda la gente que quiera ir totalmente eh, libre y gratuita a la entrada, así que todo el que quiera ir para nosotros va a ser un placer realmente recibirlos invitarlo a toda la gente también porque vamos a ir promocionando todas estas cuestiones eh, en nuestras redes sociales como Juan Zamora Nuevos Caminos Folk, así nos buscan en Facebook, Instagram, en Youtube hay mucho material subido también y en Spotify también ya estamos eh, y, y si sí, le voy a pedir para hacerle saludar a todos a todo el equipo gigante que forma pero principalmente a mi compañera que está en Córdoba nos está escuchando online eh, Anita Mantelo que nos está escuchando desde allá Y, y todo el equipo, pues somos muchos detrás de esto, somos muchos locos detrás de esto, de esto que venimos pechando fuerte, tratando de llegar a muchos lugares, eh, pero a cada uno de los músicos, los bailarines, a la parte de coreografía... Eh, así que llegarle a todos, sin entrar en detalles por cada uno, eh, pero bueno, me querían con, con la gana, y si sí hay gente que hoy estuvimos compartiendo el link de la radio, que nos está escuchando de Córdoba también, si sí, Córdoba, Río Ceballos también nos están escuchando, más la gente acá, a toda la audiencia es un beso gigante. Bien, también nos están escuchando de Buenos Aires, bueno, así todo, que genial. muchos saludos a Néstor, a Soledad, a Cristian, a Jasna, bueno, a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Eh, nos, a, nuestras que nos a, a nuestras radios que nos repiten porque esto se va a escuchar nuevamente este por Radio El Grito 88.5, Los Hornichos por Radio FM, Cierras Come chingonas 107.9, San Pedro y acá nos vuelven a escuchar este sábado a las 12 del mediodía genial, ahí vos mm -hmm. estás compartiendo entonces, lo voy a escuchar que no pudo nada, por mi parte nos estamos escuchando el miércoles que viene eh, un saludo a todos los compas artesanos que la lucha continúa ¿Vos, Ariel? Me quiero quedar escuchando a Juan. Ah, bueno. Yo, de mi parte, eh, despidiéndome, eh, me despido de este programa diciendo que hoy hubo un acto proselitista este en Villa Dolores. Y hubo un cartel que decía, este yo lo vi todo, soy Alexa. Estaba un tiempo de elecciones. Yo voto, tú votas, ella vota, nosotros votamos, vosotros votáis. Ellos mienten. Gracias. Mm. De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado, en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndole el pecho Flor obrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en la vía la luna Pensando tal vez mi canto encuentre fortuna Mi bofet se hinchó cuando repartieron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 soy buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando tu pago. Soy el que quedó, en medio de los ranchos, del friao amaste guiso inventao Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos Dale No quiero de más, quiero lo que es mío Al mazo trampeao voy a torcer el destino